Cuántas veces me mataron, veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Pero estoy a la desgracia y a la mano con puñal. Bueno, yo aquí quiero hablar un poco sobre la parte de la cultura. Aquí en Valle de Chalco no hay teatros. No hay teatros, pero sí hay porquerías... No hay cines, pero sí hay bares. No hay... Bueno, los compas hablan de que sí hay deportivos, pero están controlados por los gobiernos. Unas veces de un partido, el que ganó, y otras veces de otro partido, el que ganó. Entonces, este... Los muchachos este, no tienen muchos espacios para aprender o ver de otras culturas. En este, en la escuelita se ha hecho, se, se ha desarrollado el, el graffiti y el hip hop. Y hay mucha gente que habla de esto como si fuera la contracultura. Mm. Y bueno yo no estoy de acuerdo en esa parte. Yo creo que no es contracultura, es una más de eh, las culturas que como no se dan a ese nivel de de los intelectuales este, ricos o intelectuales que están dentro del, del poder a eso que no se da ellos le llaman contracultura cuando se da aquí como dicen los compañeros en el barrio entonces este también eh, tenemos esa parte donde <coughs> bueno no hay así como centros por ejemplo escuelas de educación para Para los niños con problemas especiales, no los hay. Este, tenemos problemas con, con algunos niños que luego llegan a tener este, carencias, carencias o, o los suficientes recursos económicos para la, que les den una educación diferente porque tienen problemas. Por ejemplo, conozco a un niño que eh, las escuelas estas que promueve eh, Televisa Lo rechazaron, lo rechazaron al niño porque lo desahuciaron. Dice, como se va a morir, pues no lo vamos a aceptar, no tiene caso que lo ayudemos. Está rechazado, ¿no? Entonces hay cosas así que pasan aquí, en donde si no me sirves para la fotografía, ustedes te desecho. Entonces, pues esa es la parte de, que hay en Valle de Chaco, ¿no? y que nosotros trabajamos a veces. Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui Sola y llorando Hice un nudo del pañuelo Pero me olvidé después Bueno, eh, originalmente Valle de Chalco Originalmente Valle de Chalco era lo que se denominaba antes una ciudad perdida Pero en base a, a, a la idea de, del gobierno de esa época Salinas de Gortari, este vio una oportunidad de, de utilizar a los pobres para hacerse promoción y le pareció le pareció importante usar esta zona, esta zona que ahora se llama Valle de Chalco eh, es originalmente es de migrantes Valle de Chalco no es no es una ciudad que tenga tradición más bien es una ciudad que de donde venimos mucha gente desde estados como Oaxaca, Guerrero, incluido el Distrito Federal. Y eh, eh, con el tiempo eh, Valle de Chaco ha ido cambiando en base a las políticas de los mismos gobiernos, en base a, a, a una especie de experimento de, de los mismos gobiernos, a ver qué sale, ¿no? el gobierno de Salinas inventó un programa que se llama Solidaridad, en donde a la gente le cobraba por, as, por, por instalar sus servicios, pero la gente tenía que dar su trabajo. Entonces a eso le llamaba Solidaridad, ¿eh? cobraban de todas maneras, pero la gente trabajaba gratis para instalar postes, para eh, poner banquetas, este, y ahí a partir de eso le pusieron el apellido de Solidaridad Entonces se llama Valle de Chalco Solidaridad Valle de Chalco ahorita ya es otra, vive en otra situación La última parte que sufrió Valle de Chalco Fue la, el desbordamiento del canal de la compañía Pero el canal ya se cubrió Pero hay otra parte del canal de la compañía que se sigue desbordando. Pero como no, como no este, influye en la autopista, este, en la autopista México-Puebla, pues esa no la toman en cuenta. Ese canal se sigue, esa parte del canal se sigue este, desbordando y sigue afectando a muchas familias con escasos recursos. La cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.